Saludos, seres solares. Este es Mark. Ustedes son los arquitectos del futuro ser humano, hechos de blanco oro líquido, la marca de la trascendencia. Esta noche los vamos a llevar a un viaje más allá de la luz, incluso más allá de su sentido de las dimensiones, para que puedan ser abastecidos y hacerse más grandes, y abastecidos y hacerse más grandes nuevamente. Vamos a llevarlos a un viaje en donde el tiempo se detiene, para que todo lo que deseen se haya aquí ahora, y ustedes trascienden la necesidad de desear, de necesitar, de tener, en donde serán liberados de todo lo que los mantiene débiles. Mucho de nuestro viaje será en silencio. comiencen primero con su corazón, transmitiendo un rayo del gran sol central, filtrado a través de su sol que va a su corazón como un rayo láser. Durante los primeros minutos sentirán cómo se abre su corazón, cómo cambia y se convierte no solamente en su corazón físico, De hecho pueden constatar que su corazón se convierte en el universo, así que permanezcan en silencio durante esta primera parte, El Corazón. Muevan su cabeza, expandan sus hombros hacia atrás simplemente para abrirse más. Imaginen que están recibiendo directamente códigos solares de sabiduría, los cuales son las llaves, respuestas energéticas. Quizás la energía alrededor del mundo porque es más allá de la energía. Ábranse a sí mismos como una vasija directa de recepción del gran sol espiritual. Y ahora, si lo sienten adecuado, pidan lo que llamamos una cuchilla exquisita, una exquisita energía más densa que fuertemente corta, pero no lo tienen que sentir que corta los enredos. Como si una gran cirugía espiritual se estuviese efectuando en su parte y habilidad de amar y de ser uno. O oh, no, no es necesario que sientan algo ya que eso es optativo. Ahora, en este momento, pueden llamar al sol hacia ustedes, como quien nutre y es nutritivo. al sol y al gran sol espiritual tocando su alma y brindándole las vitaminas que le hacen falta, dejando que su alma reciba esos elementos en su interior y dentro de su cuerpo. Diversos elementos de luz penetrando a su piel y su cuerpo. Sigan relajándose y expandiéndose para que puedan recibir esto no solamente en su corazón sino en todas las dimensiones de ustedes. Imaginen que las células de su corazón y de su cuerpo se incorporan en estas enzimas solares y que sus almas y sus auras están comenzando a brillar creando luz y creando el campo que está más allá de la luz. Sientan que son parte de un campo luminoso que no tiene límites, que no hay diferencia entre su brillo y el brillo de otra persona, ya que es un campo luminoso, un campo de iluminación. Si su experiencia se está haciendo una con este campo de iluminación y puede que no parezca ser luz, a veces lo llamaríamos una luz que no es luz y un brillo que no es brillo y noten que tienen distintas propiedades a las que se habían imaginado. Sigan haciéndose uno con este campo luminoso. Este es el campo en el que el corazón y el alma son uno. Vamos a comenzar unos cuantos minutos de silencio para que ustedes puedan aprender y expandirse y expandirse. Sientan que tienen todo: nutrición, amor, conexión. Aquí no hay deseo o necesidad. Y la iluminación crece. Puede notar cambios en su cuerpo a medida que sus células se acostumbran a este nuevo quantum. Pueden sentirse intranquilos o tener un sabor distinto en la boca, con picazón. Relájense, expándanse tanto como precisan, ya que no hay nada que hacer, nada para ver, como si estuvieran avanzando hacia un estado de animación suspendida. Un espacio flotante de la conciencia. Ahora vayan hacia allí. Está bien. Hay una cantidad de intensidad, pero no hay movimiento. Y vamos a emplear esta oportunidad para que ustedes, como grupo, transmitan hacia la estructura de la tierra y la estructura de la humanidad. Este campo o este espacio, sea como sea, como si ustedes estuviesen ahora recibiendo desde el gran sol central, de su sol, a través de ustedes, y se han creado a sí mismos como seres solares. Ahora, como seres solares, se conectan con la tierra, la naturaleza, las rocas, el resto de la humanidad transmitiendo tal como lo transmite el sol, un campo como seres solares, transmitiendo, iluminando. Puede que no sientan nada. hermosos seres. De hecho, este es un gran paso. La iluminación parece ser una búsqueda individual, pero ustedes ahora son luz, irradiando luz, iluminando, convirtiéndose ustedes mismos en iluminados, convirtiéndose en un ser solar, iluminando desde su campo. No hay mucho que se puedan cuestionar o decir, ah, estoy captando esto. El campo es muy fuerte. Es como si ustedes estuviesen enviando llamaradas solares a la humanidad y a la tierra. Y ahora, enfóquenlo en cualquier parte de la tierra que quieran. Enfoquen esta iluminación en el golfo y en cualquier otra parte. No es que tengan que enfocarse, pero es su personalidad la que los hace hacerlo. Durante los próximos minutos solamente mantendremos este lugar estable. Siéntanse más presentes en su cuerpo, pero son mucho más que su cuerpo ahora. Siéntanse más reales en el presente de lo que alguna vez se han permitido sentir, más claros, más limpios, más purificados. En este momento tengo que pedirles que se enfoquen nuevamente en su corazón, pero apuesto a que ya no lo sienten en su pecho. Sientan que todo su ser expandido está recibiendo desde el gran sol central, desde su sol iluminando. Ustedes pueden sentir su propia luminosidad en todas las dimensiones. Bienvenidos de regreso a la Tierra, seres solares, bienvenidos Tómense su tiempo, han atravesado algunos cambios. En este solsticio de verano, vuestro sol está al punto más elevado que conocen. En este solsticio de verano ustedes se encuentran en el punto más elevado que conozcan. Estando ustedes sentados en silencio, A medida que regresan, vamos a emitir algunos alineamientos en el campo para facilitarles que encuentren este lugar una y otra vez y que lo conozcan. Así que estén donde quieran estar. Yo soy Kumara en el Templo Solar. Les invito a que levanten su cabeza y sostengan sus brazos en alto. Permitan que la energía fluya desde los dedos de sus manos hasta los dedos de los pies. Bienvenidos amados, yo y el Templo los abrazamos. regresen a sus cuerpos Tómense el tiempo para regresar. Muevan sus pies, sus dedos, hagan una inspiración profunda. Está bien.